Pero te digo que hay solcitos, de a poquito se van disipando algunas nubes, aunque el Servicio Meteorológico Nacional sigue diciendo que está algo nublado. Donde está algo nublado, y no se ve tanto sol, pero puede que en algún momento salga, es en la legislatura provincial respecto al aporte solidario. El proyecto que presentó el gobierno provincial para recaudar 17.000 millones de pesos básicamente para alimento a las familias que no pueden llegar a comer por lo menos cuatro comidas al día. Vamos a hablar unos minutos con Javier Torroba, que es diputado de la UCR, que nos atiende amablemente. Eh, Javier, buen día. Armando y Mauro de Kermest, te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo les va? Muy bien. ¿Y vos? Bueno, bueno. Siempre que llovió, paró. Eh, claro, mm. y siempre salió el sol. <risa> Exactamente. Ese sería, ¿Esa sería la respuesta? A ver si va a salir el, el aporte... Eh, nada mira a ver yo te, te digo qué es lo que, que es lo que vemos acá en la legislatura eh, originariamente el poder ejecutivo presentó un proyecto eh, este proyecto se trató en comisión recibimos a, a ministros del, y funcionarios del poder ejecutivo eh, a ese proyecto se le hicieron algunas modificaciones algunas nuestras este, propuestas por nosotros y otras incluso por por el propio justicialismo y eh, después en un momento se trabó la cuestión eh, por un par de semanas en, un poco parecía que se destrababa con una reunión que hubo entre los presidentes de bloque y el gobernador si sí. eh, ahí hubo más avances eh, y bueno y algunas de las de, de las propuestas y reclamos que hacíamos nosotros fueron contempladas eh, pero bueno queda un punto ahí eh, digamos en el medio por resolver eh, que básicamente tiene que ver con aumento de ingresos brutos a entidades financieras porque eh, es, es básicamente un tributo que, que se traslada, digamos. Entonces los bancos... Lo, lo, Aunque los eso no está seguro todavía. A ver, ¿qué es lo que está y qué es lo que no está seguro? Lo que aparentemente no se cobraría, porque incluso lo dijeron los este, los directores del Banco Pampa, eh, es justamente quien no lo trasladaría es el Banco de la Pampa, quien tiene la cartera mayoritaria. ¿Está bien? Nosotros, eh, justamente, si el que no lo va a trasladar a los pampeanos y pampeanas, trabajadores, empleados, etcétera porque todo esto después se, se, se trasladaría en costo de mantenimiento de cuentas, tarjetas, comisiones, etcétera si el que no lo va a trasladar es el Banco de la Pampa, el planteo nuestro fue, bueno, instrumentemos justamente eh, esto que pagaría el Banco de la Pampa como un aporte del Banco de la Pampa. está Pero bueno, eso no esa, esa propuesta nuestra no no cuadró, digamos. Uh -huh. eh, o sea que el banco hiciera un aporte a este proyecto. Claro, porque en definitiva es lo mismo, es decir, aumentarle la alícuota de ingresos brutos para que el banco lo pague, si so, si el Banco de la Pampa no lo va a trasladar, que eso que no va a trasladar y lo va a afrontar el banco, que lo aporte. este fue el planteo nuestro. Uh -huh. ¿Y ah, eso que lo haga únicamente el Banco de la Pampa? Digo, bueno, porque, porque si los que otros digo, bancos, eh, eh digamos, nacionales, o privado en este caso no lo trasladan, ¿también van a pedir que eso lo haga? Bueno, es que a ver, el que no lo traslade, que lo haga el Banco de la Pampa hasta ahora fue el único que dijo que no lo trasladaría, los otros bancos ninguno ningún banco Tampoco se dijeron se que, un... que lo iban a trasladar, ¿no? Claro, lo que pasa es que hay una cuestión o sea, eh, ingresos brutos es un tributo que por definición se traslada eh, es, como si, es como si decimos el IVA el IVA es un, es un tributo que se traslada Sí, sí, lo pagamos ah, todos al IVA Claro, va, está, está, digamos, implícito en la naturaleza mismo. Entonces, no es que eh, se traslada o no traslada. Por definición, se traslada. Si eventualmente no se va a trasladar, bueno, que, que se aclare que no se va a trasladar y que lo haga cada, cada banco. Uh -huh, está uh -huh. Pero bueno, dado que el Banco de la Pampa tiene eh, la, la cartera mayoritaria, el planteo nuestro fue, bueno, perfecto, si Banco de la Pampa es el único que dijo que no lo va a trasladar, perfecto, hagamos un aporte al Banco de la Pampa. Uh -huh. Entonces, eh, El jueves pasado el planteo que habíamos hecho nosotros es que el proyecto de ley saliera con los puntos que había consenso, que básicamente los puntos que hay consenso es este eh, un aporte de funcionarios, eh, eh, un aporte de, del casino o del juego, eh, y FODECO. FODECO es Fondo de Desarrollo Comunal, Bien. que lo maneja discrecionalmente asuntos municipales, Y, eh, bueno, y también iría para para este fondo, mitad para el fondo alimentario y la otra mitad para los municipios, que esto sí fue a propuesta nuestra, para que puedan destinarlo a eh, subsidiar este pago de tarifa de gas, de electricidad y alquileres. Está bien, ¿Está? Que, es, que es otro de los reclamos que están haciendo los vecinos, no solamente ¿Qué? de comida, sino ¿Qué? también de servicios. Claro, eh, sí, porque además hay una cuestión, es decir, podés tener este eh, la comida para cocinar, pero si no tenés gas para poder cocinarla, eh, también va a estar complicado. Sí, pues igualmente hacer, igualmente ¿no? quizás es una discusión un poco más profunda, pero lo que primero que hay que asegurar es la comida. Totalmente, totalmente, sí, sí, sí. sí. Pero bueno, la realidad también es que eh, hay mucha demanda social en los municipios. Entonces, como hay mucha demanda social en los municipios, yo creo que es bueno que haya aporte para los municipios porque eso tiene que ver con consolidar eh, el federalismo que está bastante deteriorado. Uh -huh. Está, es decir, eh, no, no no no se puede pretender tener un federalismo sólido si eh, los, los municipios están este están eh, digamos no tienen los recursos necesarios para eh, para poder cumplir con, con sus funciones. Bien. Entonces, bueno, eh, en, en con respecto a todos estos puntos había acuerdo. El planteo nuestro fue incorporar esto que te comentaba el Banco de la Pampa que esa propuesta no cuadró la segunda propuesta fue que saliera el proyecto con estos tres este, eh, puntos en los que había consenso y eh, posponer el tratamiento de el eh, tema de ingresos brutos a, a bancos tampoco esa propuesta cuadró eh, entonces bueno ahí fue donde básicamente quedó medio medio en pantallaada la cuestión uh -huh. pero yo creo que bueno ha habido este avances importantes consensos importantes Y uno espera que eh, bueno las negociaciones puedan seguir que como como es normal este sean a través de los de los presidentes de los, de los bloques es decir uno por ahí como diputado particular no no este no tiene ni negociaciones ni conversaciones con eh, digamos particulares con funcionarios ejecutivos, con otros diputados se hace siempre este a, a través de los presidentes de bloques que eh, hasta este... cuándo se puede hasta cuándo puede la oposición no dar quórum en, en el recinto digamos puede ser este y eh, todo digamos toda la veces que se convoquen si ustedes creen que no tiene que salir este proyecto no van a dar quórum eso está está decidido en la, en la oposición no dar quórum hasta que esto se resuelva como se resuelva mira la, la, la posibilidad digamos de dar o no dar quórum como herramienta de la democracia no tiene límite está eso como como primera cuestión ahora bien eh, nosotros entendemos que el no dar quórum tiene que ser una cuestión excepcional está y eh, Entonces bueno a ver habrá que ver si estos consensos se logran o no se logran eh, Nosotros hemos dado digamos incluso ampliado el del espectro abanico de, de, de fuentes posibles de financiamiento entonces también por ejemplo sugerimos que eh, eh, digamos lo que son petroleras y mineras aporten a este fondo que eso tampoco fue, fue receptado porque esto? Porque básicamente si lo que vamos a hacer es este, este, establecer un sistema de aportes en función de la capacidad contributiva y bueno quienes realmente este mayor capacidad contributiva tienen es quienes deberían aportar uh -huh. ¿sí? porque por ejemplo yo y en ese caso que oro... sería crear un nuevo impuesto no porque a ver ingresos brutos ya pagan este eh, eh, las todos eh, todos todo, para todas las actividades sí. económicas pagan brutos o algunas que están exentas entonces así como el planteo fue aumentar la alícuota de ingresos brutos a los bancos, bueno, se podría aumentar la alícuota de ingresos brutos a, este, a, a la actividad petrolera y darle un destino específico, uh -huh. básicamente sea la asistencia alimentaria y social. Pero bueno, eso tampoco fue eh, fue reflexionado. O sea, eh, nosotros est estamos abiertos al diálogo, estamos abiertos a hacer, este, tenemos flexibilidad eh, a la hora de eh, evaluar distintas alternativas, Hemos hecho propuestas como bueno, a raíz de lo que te estoy comentando. Uh -huh. eh, pero bueno, un poco la, la, la historia de la Cámara de Diputados en la provincia de La Pampa es que el justicialismo tenía mayoría y básicamente resolvía las cuestiones este, en, en función de esa mayoría. Esa situación ha cambiado. Entonces hoy la realidad es que hay que dialogar y que construir consensos. Bien. Eh, y ustedes dicen que están abiertos al diálogo que están también abiertos a algún cambio, pero están pidiendo que no se que se modifique esto de que los bancos trasladen el porcentaje de ingresos brutos a los clientes y pregunto, eh, están condicionados por las exigencias que están haciendo los eh, intendentes del interior para que esto se apruebe? Mira, a ver, nosotros hemos tenido reunión con intendentes, tenemos este diálogo frecuente y habitual. Eh, la, la, la preocupación por las redes sociales generalizada en, en la gran mayoría de las localidades eh, obviamente el tema les preocupa a los intendentes porque nos lo, nos lo han transmitido eh, y bueno yo creo que el, que, el, que el tema alimentario tiene que ser una, una prioridad en, en, en toda acción de gobierno tanto nacional como provincial y municipal eh, muchas veces lo que no se ve Eh, es que haya eh, un, un ordenamiento claro en cuanto al gasto y a las prioridades sí por qué porque a ver todos los días nos enteramos de eh, gastos que se, que se hacen y que por ahí no tienen este no te digo que no sean importantes pero que no tienen eh, relevancia cuando lo comparamos con este garantizar el tema de la alimentación eh, digo te estoy hablando hace este, un par de meses anunció un nuevo edificio para la tele pública que iban a gastar 3.000 millones Eh, la planta de funcionarios del Poder Ejecutivo aumentó en más de 40 y hubo más de 10 que aumentaron de categoría eh, bueno, hace poco se han comprado varios vehículos cero kilómetro bueno, en fin, hay un montón de gastos que a nuestro criterio se deberían posponer y priorizar la cuestión alimentaria uh -huh. porque es complicado, digamos o sea tanto en la, en, la, en la Argentina en general como en la Pampa en particular hay una presión tributaria que es muy elevada Entonces muy complicado hoy elevar todavía más la presión tributaria y que no haya austeridad en el gasto y prioridad en, en, en la asignación de los recursos. Bueno, ahora van a tener un, un nuevo inconveniente porque la última propuesta que hizo el gobierno provincial en paritarias es una recategorización automática a muchos trabajadores y trabajadores que muchos de ellos pueden llegar a tener categorías altas, muy altas, las más altas que tiene la administración pública, Y eso es un beneficio y hasta un derecho para el trabajador. ¿Están también mirando eso, Javier? ¿O ustedes sí, apuntan sí, sí, directamente sí. a los funcionarios? Digo, porque eh, lo que propone el gobierno es algo que, de, que la última vez que lo propuso un gobierno acá en la provincia fue en el año 85. Uh -huh. Después nunca sí. hubo recategorización automática. Digo, porque si están mirando eso, también se van a meter con los trabajadores. No, no, a ver, el proyecto originario que redactó el Poder Ejecutivo y envió el Poder Ejecutivo, contemplaba a los altos sueldos públicos, eh, tanto de eh, funcionarios como de empleados. Nosotros en un debate eh, en, en, en la Cámara planteamos sacarlo y el, el Ejecutivo accedió. Es sí. decir, esto eh, comprendería solamente a funcionarios. Los empleados quedarían quedarían afuera. Bueno, bueno. Es una tranquilidad. Y... Totalmente. Pregunto porque realmente me he perdido un poco con, con el tiempo que se lleva, digamos, envuelta con este, con este aporte solidario y no, no, no lo tengo presente. En, en, ¿En el aporte solidario entrarían también los funcionarios judiciales o quedaron fuera? Bueno, ahí es, es una discusión que se dio. Eh, de hecho, nosotros recibimos una nota del, del Colegio de Magistrados eh, porque el, el, el proyecto contemplaba a todos los funcionarios. ¿Y qué es lo que contemplaba que eh, la cámara de diputados fijara el, el, digamos la contribución de los, de, de, de los funcionarios y legisladores que se delegaran el poder ejecutivo y que se invitara a los otros poderes a adherir sí eh, sí ya, ya avisaron judicial. que no quieren compartir su sueldo los trabajadores los funcionarios judiciales ya lo avisaron exactamente eso lo avisar de todas maneras de todas maneras este Eh, digamos este, este, esta redacción que envió el Poder Ejecutivo tiene una falla importante que es que lo, lo, est estos aportes eh, digamos que se establecen justamente como son compulsivos, como son obligatorios básicamente lo que son es un tributo ¿sí? eh, es un impuesto eh, porque si no sería voluntario eh, ¿cierto? entonces sí. digamos hay, hay normas y principios constitucionales que hay que respetar y uno de esos es el de eh, el principio de legalidad o reserva tributaria, es decir que solamente la ley es quien puede crear impuestos o tributos, el legislador a través de la ley es quien puede crear impuestos o tributos. Entonces, esta reacción de invitar a que el Poder Judicial adhiera no sería del todo correcta, porque le estaríamos dando la posibilidad al, al Poder Judicial o al Poder Ejecutivo, si es que le delegamos la facultad, a que cree un impuesto, y eso es inconstitucional. Uh -huh. Es decir, eh, el... el tanto el hecho imponible como los sujetos obligados, como el cuantum, el tributo, lo, lo, lo, el porcentaje, alícuota, tienen que estar todos establecidos en, en la ley. Es decir, uh -huh. los elementos esenciales del tributo necesariamente tienen que estar establecidos en la ley. Eh, Javier, ¿y cuánto puede llegar a cambiar la lógica de eh, una entidad o un sector que aporte durante seis meses un poco más de lo que viene aportando para que una familia pueda comer bien? Mira yo, yo justamente por eso digo eh, para mí se debería determinar eh, debería ser progresivo, obviamente quien más gana más aporte me parece que el sector público eh constantemente es quien este, está siendo este digamos pagando impuestos y está sujeto a una alta presión tributaria y es necesario que el estado y el sector público den un poco el, el, el ejemplo y también ajusten esa es la realidad del momento de crisis. Eh, tiene que ser este, el, el, el esfuerzo compartido, llamémosle. Eh, después, bueno, cada uno tendrá su, su visión particular y, y su realidad. Nosotros desde el primer momento manifestamos que nuestro bloque estaba de acuerdo en, eh, en que lo, lo, los funcionarios hagan el aporte correspondiente. Ajá. Eh, sí, es, está bueno también que cada uno que, que tenga un poco más aporte. Eh, pero digo, eh, salir en defensa... este Para, para un sector únicamente de los bancos. A nosotros también nos llama un poco la atención esa, esa tesitura que está teniendo la, la oposición de únicamente defender a un sector que siempre ha ganado y ha ganado bien y en, todas, este, en todos los momentos, cuando hemos estado mal los trabajadores y trabajadoras, cuando hemos estado más o menos bien trabajadores y trabajadoras, o cuando otros sectores han perdido, el sector del banco siempre ha ganado bien y muy bien. Digo, que ese sector aporte un poco más, sin trasladar todo eso a un, a un cliente, eh, digamos eh, ¿qué le podría cambiar a un banco? ¿Podría no eh, podría quebrar un banco si le si aporta durante 6 meses un poco más de lo que viene aportando? Eso es lo que nosotros no nos cierra esa defensa a ultranza a este tipo de sector. Sí, a ver, nosotros lo que defendemos no es al sector financiero, para nada. Entonces, ¿a quién defendemos? A los usuarios y consumidores. ¿Por porque Porque si al banco se le, se le aumentan los impuestos y el banco los va a recargar en cualquier este, persona que tiene una caja de ahorro, una cuenta corriente, una tarjeta de crédito, a, a, a, a las pymes, a emprendedores, el producto productivo, etcétera, si el banco lo va a trasladar, definitiva, el banco va a seguir ganando lo mismo y no va a estar perjudicado. Y quienes realmente van a estar perjudicados van a ser los usuarios del sistema financiero. Es decir, básicamente todos los pampeanos y pampeanos, porque hoy la gran mayoría tiene una alguna vinculación con, con un banco. Entonces, bueno, la preocupación nuestra es esa, no es una defensa a, a los bancos, por el contrario, es una defensa a los usuarios del de sistema financiero. Uh -huh. eh, Diego Álvarez hizo declaraciones, el, el ministro de Desarrollo Social, este, apuntando directamente a la oposición, dijo que quieren quebrar al gobierno provincial. No, a ver yo creo que esa lectura que la hace es equivocada, ¿por qué te digo que es equivocada? porque justamente como, como te fui comentando a lo largo de la entrevista, nosotros dimos alternativas está si se hubiera aprobado el jueves pasado el proyecto este que presentó el ejecutivo con esas tres fuentes de financiamiento básico funcionarios, casino y fodeco básicamente la emergencia o, o, o, o, o, o digamos RAF, tarjeta alimentaria etcétera, estaría solventada por dos meses y medio, tres Entonces, uh -huh. de esa manera, la urgencia se corre la escena. También le dimos la alternativa de que aporte el Banco de la Pampa, que es quien dijo que no la va a trasladar al al, al, al aumento de, de ingresos brutos. También dimos la alternativa de que se incorpore a, eh, a petroleras, a mineras. En fin, eh, digamos nuestra, nuestra postura ha sido constructiva. Eh, pero bueno, también es cierto que el Poder Ejecutivo está, está firme Eh, y así como ha pasado en, en otras cuestiones, no querían que se les corran en la coma a, a, a los proyectos que presentan, yo creo que la realidad ha cambiado y esto obliga justamente a dialogar y a consensuar. Uh -huh. eh, también desde el gobierno provincial dijeron que hasta el 20 pueden pagar eh, la tarjeta alimentar y que después del 20 no tienen más financiamiento, ¿ustedes qué piensan de eso? Si es también una jugada como ustedes plantean y si en el caso de que el gobierno no pueda, ustedes también se sienten responsables de eso. Mirá, yo creo que ese anuncio que se hizo es un error, es un error porque justamente hay fondos en el Estado provincial, de hecho hay otros proyectos que han pasado por la Cámara de Diputados, hay proyectos que se está hablando que van a ingresar, por ejemplo se habla de una inversión de 35 mil millones en la localidad de General Pico para un parque fotovoltaico, en fin. digo Fondos el gobierno tiene, de hecho la urgencia se podría resolver con una reestructura presupuestaria tanto yo creo que está este anuncio de que no se va a pagar la tarjeta alimentaria es una presión este que, que se trata de hacer que, que a mi modo de ver es de, de bastante más gusto uh -huh. eh, y, y después de todo esto eh, crees que en algún momento se va a aprobar esto se van a sentar a dialogar ay, perdón se van a sentar a sesionar para que esto se apruebe O sigue estando lejos esa negociación. No, no, no, yo creo que no estamos lejos ¿por qué? porque porque la diferencia está básicamente en un punto. Eh, los bancos que, sí, o los acá, bancos no. Claro, exactamente, o eventualmente este el Banco de la Pampa que tienen los directores dijeron acá que el Banco de la Pampa tenía el 85% del, de los clientes que estaban en el Banco de la Pampa. Entonces, bueno, este y sería el 70% del movimiento. Entonces, bueno, si el Banco de la Pampa es quien se compromete, yo creo que se puede resolver tranquilamente. Uh -huh. eh, no sé si leíste las declaraciones que hizo Espartaco Marín respecto a un proyecto que también presentaron desde la UCR, en este caso eh, Puebla Alto Laguirre y Sergio Pregno, respecto a la emergencia por sequía. Entre otras cosas, dijo Espartaco, que les importa más el ganado que los que menos tienen. Mirá, yo, yo creo que son cosas este, son cosas distintas. Eh, la merci si sí, sí, son red distintas no son, son, son muy distintas digamos pero eh, a ver la, o, o, a ver hay declarado por el, el gobierno dictó dos decretos hay dos decretos en los cuales el gobierno provincial este eh, declaró la, eh, la la emergencia agropecuaria eh, en más o menos 6 millones y medio de hectáreas uh -huh. ¿sí? en varios departamentos de la provincia de la pampa inmortalidad de ganado etcétera Ahora bien, eh, todos los productores agropecuarios con el pago del impuesto inmobiliario eh, eh, pagan a su vez para que se genere un fondo justamente para eh, eh, ser utilizado en las épocas de, de sequía. Entonces, a ver, cuando hay fondos del gobierno provincial para atemperar la sequía, son fondos, que, son fondos de los productores, que los productores ya pagaron y ya necesitaron. Uh -huh. Entonces complicado decir, bueno, este eh, eh, digo, porque también... Eh, que primero huevo de la gallina, que se muera toda la hacienda y después qué vamos a comer. Yo creo que a ver, hay que atender todos los problemas eh, y, y, y no se puede, digamos, abordar uno y descartar los otros. No, ¿no? claro, pero, pero atender hay, todos, hay, hay los eh, todos los problemas, Javier, es antes que todo atender el hambre porque si no eh, si no recién vos planteabas que el gobierno quiere hacer un nuevo edificio en Canal 3 eh, 3000 millones de pesos, creo que sí. ese es el monto, sí. que quiere hacer un parque nuevo fotovoltaico en General Pico otro tanta tanta cantidad de plata. Pero eso a que la familia no tengan una este, un, eh, una comida más en la mesa, eso no tiene comparación, por lo menos es nuestra nuestra visión de la vida. Eh yo coincido yo coincido 100% con vos, entonces justamente siempre hacer un nuevo edificio de TV pública, acá en Santa Rosa se va a hacer el parque lineal más largo de la Argentina. O claro, eso lo parece, va a hacer la municipalidad. Claro, pero la municipalidad también tiene demanda social. Entonces, a mí me, lo que me parece ¿Pero que Pero ¿qué es, vos decís que no hay... la está atendiendo por hacer el parque? Y yo en la calle veo hambre. Y veo gente que no llega a fin de mes. Entonces a mí me parece que a ver Hay, hay, hay que ser este, razonable el momento de fijar las prioridades uh -huh. porque a ver, la asistencia alimentaria no es que solamente le corresponde a la provincia, le corresponde a Nación y le corresponde a municipios Sí, pero Nación ya dijo ¿Eh? que ya se desprendió de todo imagínate que en Nación no le mandan la comida a los comedores Nación se desprendió, perfecto, ¿qué va a hacer provincia y municipios? ¿se van a desprender? Y no, vamos a pero está, más, por lo menos ¿no? lo que nos... un proyecto de ley para que tengan fondos Eh, para poder derivárselo a las, a las familias en su tarjeta alimentar. Por lo menos tengo entendido que es así. Bueno, no pero, sé pero, pero, si hay... Perfecto, pero nosotros estamos de acuerdo con eso y le estamos dando las herramientas. Porque, a ver, entonces... Pero no pero conflicto... cómo le están dando las herramientas cuando están intentando dar quórum. Bueno, pero, a ver, eso... eso digamos, ¿por qué te digo si, si, yo, si yo te digo que planteamos que se incorpore a, la, a las petroleras, ¿o vos vas a defender a las petroleras? No, no, yo defiendo a la familia Ah, familias. bueno, entonces... Pero, lo bueno, que pero... están defendiendo no, no, no yo a los bancos no lo defiendo para nada eso es lo que viene claro porque los bancos han ganado en todas las épocas o vos alguna vez te enteraste que un banco ya ha perdido no, no, no, el banco siempre ah, ganó bueno. siempre ver, ganó y el... por... tenga plata en la tarjeta alimentar eh, digamos, parece una también tiene que ver con este Con, con, la, con la visión de la vida, no más allá de la política y de las discusiones legislativas, que quizá mucha gente común, el, la persona de a pie, no tiene ni idea cómo se maneja una legislatura y no tiene por qué saberlo, pero sí está bueno siempre saberlo, eh, simplemente sabe comprar comida, eso hasta que no se arreglen los las negociaciones y bueno, pueda salir el, pero, el aporte pero pero perfecto, a ver, pero, y, a ver y, y qué sería más justo y más equitativo que contribuya... que se aprueba la ley y después ustedes hacen lo que pero... tengan que hacer si es inconstitucional, si es ilegal o lo que sea, porque también tienen herramientas para hacerlo no, no, no, pero a ver, esto es una legislatura una legislatura no solamente confluye la mayoría o quien ganó la elección también confluyen todas las minorías Esto es la democracia. El juego de la democracia implica que hay mayoría y que hay minorías. Hoy suman sumadas todas las minorías, tienen la misma representatividad que la mayoría. Sí, decir, sí, hay 15 pero... diputados del Partido Justicialista y 15 diputados de los distintos bloques de la oposición. Entonces, sí, que son distintos cuando, partidos. De distintos partidos. O sea, claro. que Cuando un solo partido no tiene esa mayoría automática, necesariamente por las normas de la democracia está obligado a, a, a, a dialogar y a consensuar. Esto es la democracia perfecto pero hay un ¿Por problema qué? porque si no, uno, uno está obligado a sentarse y a hacer absolutamente eh, todo lo que diga el ejecutivo porque hay que hacer lo que diga el ejecutivo por qué no por qué no, eh, eh, ¿por qué no sacamos a todas las personas que, que tienen cuentas en, en digamos en los bancos y metemos a este eh, las, las petroleras no pero pero javier tampoco es que están haciendo lo que dice el ejecutivo porque el ejecutivo también mandó sí. un proyecto para que se reactive la, la obra pública y ustedes lo, lo rechazaron Bueno, pero a ver, ¿vos sabés cómo fue ese tema? Sí, porque sí, más o menos lo manejábamos. Ah, no, pero... no, no, nosotros no, no lo rechazamos, nosotros presentamos un dictamen propio. que El dictamen propio... Sí, bueno, es una forma de rechazar el dictamen... el dictamen oficial. No, no, no, pero no, son dos cosas distintas, porque en, en la obra pública el, el, el, el, el justicialismo presentó un dictamen, nosotros presentamos otro. Los dos dictámenes eran exactamente iguales. ¿Cuál era la única diferencia? Que lo que planteamos nosotros era que la, que la emergencia en la obra pública fuera solamente para las obras públicas que entraban en el proyecto. Sí, la, ¿Ah? las nacionales. De... No, no, no, no, había muchas provinciales. Había muchas obras provinciales. Sí, esto es lo que por ejemplo, que se termine el mega estadio que estaba dentro, por ejemplo, entre otras cosas. Exactamente, exactamente, son lo que no queríamos, lo que no queríamos es que, por, a ver, en momento de crisis, que es lo que me parece que hay que priorizar en la obra pública y vivienda? Eh, agua potable, sí, cloacas. No, el nuevo edificio de la TV pública y y Megastadio. Sí, pero también Eso es lo que me parece a mí. No, Entonces, por supuesto, lo... pero también el, el, bueno, el Procrear son viviendas y supuesto, y, y desde es que hació humile estaba que terminó el Procrear porque por supuesto nos mandaron fondos fondos nacionales. Ahora lo que pretendía Totalmente. la provincia es, bueno, dame la autorización y yo me hago cargo de las viviendas, que en realidad es generar puerto, puestos de trabajo, no solamente directos, sino indirectos. Como para sí. que tengas una idea, Javier, quizá lo sabes, pero de última sí, te no lo comento, eh, de última te lo comento también. Ver, el comenzamos. Procrear que se está haciendo en Santa Rosa, que queda en la esquina de Toscano y Gaich, sí. es un lugar donde se estaban haciendo 168 viviendas en la zona hay muchas despensas eh, muchas despensas chicas que muchas de ellas están dentro de las casas de las casas sociales una familia que la conozco personalmente estaba sin trabajo vive en la esquina de Toscano y, y Gaich justo en la esquina frente al colegio esa familia puso una despensa cuando empezaron a ver que había obreros trabajando frente a la casa de ellos que estaban haciendo el procrear desde que, desde que comenzó el procrear hasta que se terminó, ellos crecieron mucho y hasta pudieron comprarse una moto para poder trasladar a los pibes a la escuela. O sea, el trabajo el trabajo que le generó eh, toda la obra pública, en este caso nacional, eh, fue impresionante para esa familia que si no tenían esa entrada de plata gracias a lo que le compraban los trabajadores, era imposible poder comprarse una moto. Eh, quizá puede ser... Pero parece fundamental entender que la obra pública, más allá de todo lo que se pueda hablar, de la corrupción, de los mal manejos, de todo lo que se pueda hablar, genera trabajo y genera buenas condiciones de vida para las familias. A mí eso, cuando cuando me lo contó la persona que me lo contó, dije, wow qué bueno que pudiste este crecer! Porque si no fuera que no tenías trabajadores que te compraran todos los días la comida que comían al mediodía, ellos no podían crecer. Por eso digo, esa familia hoy en día cerró la despensa, porque cerró el procrear. Sí, sí, pero a ver, lo, lo, a, lo, a lo que voy a es lo siguiente, yo coincido 100% con lo que vos decís. Ahora bien, el dictamen nuestro justamente contemplaba esa obra. Todas las obras nacionales que el Estado Nacional... Pero no lo, no lo acompañaron. Mataba. Pero si nosotros presentamos un dictamen propio, ¿por qué estamos obligados a votar exactamente lo que dice el Ejecutivo? Nosotros lo que queríamos es claro. resguardar de que se hagan esas obras y no otras, porque no queríamos mega estadio y no queríamos un nuevo edificio para, para Canal 3. Sí queríamos obras esenciales. Entonces, ¿por qué nosotros estamos obligados a, a votar una emergencia para cualquier obra que se le ocurra al Ejecutivo, sea mega estadio sea nuevo edificio para tele Pública, y no tenemos el derecho a votar que se hagan solamente obras esenciales? Sí, es entendible Tienda, también. Tienda, cloaca... Bueno, porque esa es nuestra postura. Para nosotros la obra pública que se tiene que hacer es la obra pública esencial. Bien, bien. No hay un parque lineal más largo Argentina, sí. hay algo para su prójula. Entonces, bueno, eso tiene que ver con las prioridades que tenga cada uno. O sea, nosotros no votamos en, en materia de obra pública el dictamen del Ejecutivo. Nosotros votamos, el eh, hicimos un dictamen propio y, bueno, no ganamos la votación, pero hicimos un dictamen propio y justamente lo que queríamos es obra pública esencial. Eh, volviendo no a pública. Vol, volviendo a la, al aporte solidario, lo, lo, lo, lo que humildemente veo es que mientras... Mientras se mientras discuten posiciones que aparentemente son casi digamos este, enfrentadas opuestas demasiado opuestas eh, las necesidades siguen cada día eh, siendo más acuciantes de, de mucha gente de chicos que vimos los informes ayer que se van que se van sin cenar a dormir y eh, Y a mí me parece que por ahí esta es una de las de las cosas en que la la la, la política se va se desentiende de los problemas esenciales y urgentes de la gente, que es comer todos los días. Y y bueno, y, y por estas situaciones, por estas posiciones que como hace un rato decía Mauro, mucha gente que está pasando una necesidad por ahí no la entiende. Se, le, se va demorando esta cuestión eh, por eso es que, que uno a veces este, esto sí, no... a ver, hoy, sí. hoy la, la, la, la ayuda este, eh, social no está interrumpida no, no, ya sé que no está interrumpida pero... porque los lo fondos están menos no mal inconveniente, ¿está? sí, pero se lo van que... a terminar esos fondos bueno, pero a ver se, se va a terminar la partida presupuestaria que está autorizada en el presupuesto eso es lo que se va a terminar Eso no significa que el Estado Provincial no tenga plata. Eh, Torroba, está plata perfecto, tiene plata. Entonces... Bueno, hay, hay necesidades que tiene también el Estado para poder seguir funcionando, que a veces tienen que ver con inversiones, como la compra de vehículos. Y bueno, a veces es necesario, porque en cualquier empresa o en cualquier, este eh, eh, fuere lo que fuere, para poder funcionar, a veces necesita de la infraestructura, necesita de los insumos y, y hay que comprarlos. ¿A veces es necesario cambiar una camioneta cambiar un colectivo pero no, yo, yo te entiendo yo te entiendo perfectamente ahora bien eh, era necesario crear más de 40 cargos de funcionarios de eh, intendentes que no ganaron las, las elecciones en sus, en sus localidades para darle cobertura política No, no, no lo sé, quizá Era. no, quizá bueno, no, no sé. Yo digo, cu cuando nos ponemos a esas cuestiones puntuales, tal vez haya un vehículo esencial que se precisa, no no es que nos negamos a, a, a, no, no, no es que pretendemos que el Estado esté paralizado. Lo que sí pretendemos es que en momento de crisis y, y, y ante recursos escasos, haya austeridad por un lado y se previen los gastos por el otro. Claro, Eso es lo que estamos Claro. Javier, viendo. pero en este caso puntual de esta creación de más de más este puestos políticos De, de, de algunos favores que tiene que pagar el gobierno provincial, seguramente, porque agachadas hay en todos los gobiernos, no los vemos con la misma este oposición a todos los cargos que crea el gobierno nacional, con gente que está atrás de una computadora o atrás de un teléfono, que gana millonadas de plata cuando la ministra Petovelo no manda en eh, la plata la comida para los comedores digamos también hay una doble vara ahí de parte de la oposición de mirar lo que está haciendo el gobierno provincial y por supuesto oponerse que, que de última está todo está todo dentro de la, de la normalidad de la legalidad y no mirar en otros lados que también hay este desaguisados que se esconden demasiado por eso digo hay hay cuestiones que son eh, para mí fundamentales que tienen que ver con la vida de las personas de a pie las vidas de cualquier persona que sobre todo necesita una contención y si no viene del estado no va a venir de ningún otro lado por eso digo quizás podemos estar discutiendo dos horas esta cuestión quizás en algunas cosas nos vamos a poner de acuerdo en otras no y está muy bien pero nosotros lo que pretendemos es que también la gente la gente común, la sociedad vaya creyendo que en las instituciones también de Hay cosas que se hacen para beneficiar a la persona común. y esto que se dilate tanto la, la aprobación de este proyecto, también hace que haya un descreimiento de parte de la sociedad diciendo y viste y no trabajan, no se sientan, no sesionan, no dan quórum, viste lo que pasa y nosotros nos quedamos sin tener el beneficio. No sé si. Eh, es una pregunta, pero sí es una, es una reflexión que está bueno hacérsela a las personas que toman decisiones, las personas que son dirigentes, o en este caso que son funcionarios, y de la oposición que ahora están en este papel. Sí, a ver, yo no creo que haya una doble vara, porque nosotros somos críticos en todo lo que tenemos que ser críticos, la realidad es que nosotros somos legisladores provinciales, entonces todo nuestro trabajo se centra en la provincia de La Pampa no presentamos proyectos pero para Pero no, no no no importa lo que pasa a nivel a nacional, gastar, ¿no les importo. importa? Sí, pero por supuesto ah. nos importa. Por supuesto que nos importa. Eh, pero la, la digo, no nos importa que, que, que la economía no esté evolucionando, nos importan este los despidos masivos que se hicieron, nos importa que hay que haya convenio con la provincia de la Pampa y que Estado se no lo esté cumpliendo. La universidad nos importa, también. Nos importa el presupuesto universitario, sí, por, por, por supuesto que nos importa todo. Digo, pero bueno, uno tiene una función concreta que es en la legislatura de la Provincia de la Pampa. Entonces los proyectos y, y los aportes concretos nuestros en materia legislativa se centran acá en la Provincia de la Pampa y los proyectos que estamos discutiendo acá en la Provincia de la Pampa. Bien. Javier, me quedo con la primera frase que dijiste cuando arrancó la notas hace más de media hora. Siempre que llovió, paró. Me quedo con eso porque en algún momento va a parar, se van a sentar y el, el aporte quizá lo van a aprobar. Yo, yo creo que va a parar porque no estamos lejos. Bien. Gracias, Javier. No, por favor, hasta lo digo. Javier Torroba es diputado de la UCR, diputado provincial, estuvo hablando más de media hora con nosotros y por supuesto que está buenísimo poder escucharlos, poder preguntarles y también poder reflexionar. Siempre que llovió paró, lo dijo dos veces y que no es están lejos, aunque después de todo lo que dijo, usted, uno cualquiera puede pensar, "Jo, oh. ¿y los bancos qué?"